Tres minutos, seguimos en la mañana Quermecer haciendo periodismo turno mañana. Ahora vamos a hablar unos minutos con el productor rural eh, de Telén, Mauricio Nicolás. Eh, Mauricio, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo eh, bien? Bien, bien, todo bien. Eh, Mauricio, has eh, aparecido en los medios la semana pasada, eh, porque has radicado una denuncia ahí en la Fiscalía de Victorica. Eh, contá a la audiencia a ver eh, por qué hiciste esta denuncia. Bueno, eh, primero y principal buenos días bueno. eh, y aclararte que yo no soy productor rural, ah. sí. Eh, yo tengo tengo una una pequeña empresa donde donde reformo contenedores, ah. ¿sí? Y a su vez estoy en dos campos, uno que es de, de un muy muy muy amigo mío del, del sur para el que trabajo, sí, sí. Y, y otro que bueno eh, por razones de salud. Eh, el hombre está en, en roca, así que bueno, yo estoy atendiéndoselo hoy eso. Mm. Eh, con respecto a lo, a lo mío, eh, empezó hace en abril, en abril, los primeros días de abril, eh, cuando, bueno, eh, tuve un allanamiento en mi, en mi casa por unas cabezas de ciervo, que de hecho, que de hecho, eh, yo las, las, las había cazado con permiso reglamentario, todo, cuando vine a la, a la comisaría de Telén a presentarlas, no las pude presentar por el tema de la, de la pandemia, del, uh -huh. del coronavirus, eh, porque me dijo el policía que me atendió en su momento que no se sabía cómo iban a seguir las cosas porque según eh, se había enterado, la cacería se había cerrado, bueno, sí, sí, ese proceso. Sí. Bueno, o sea, eh, a lo que voy es que sabía que yo tenía la, las cabezas en mi casa. Y bueno, después en abril me, me allanaron en mi casa, eh, allanaron los dos campos en los, que, en los que trabajo, y bueno, y ahí empezó el, el tema de los, de los problemas de esto que, que estás habiendo. Mm. Eh, estás denunciando vos en la Fiscalía, en la Fiscalía Victorica que en, en uno de esos allanamientos te faltó dinero. Sí, sí, sí. sí. Yo por el. Cuando se cierran la, la, la, las clases para los niños, yo, yo soy papá de dos nenes, de dos varones. Sí. Eh, están los dos en edad en escolar eh, Bueno, cuando se cierra el tema de, de clases Como le pasó a todo el mundo eh, Tomé la decisión de irnos a vivir A uno de los campos uh -huh. A Doña Paula más exactamente Que es donde donde tuvo lugar El, el, el problemita este Y bueno, obviamente Me trasladé con todas mis cosas de valor Con eh, no solamente dinero Otras cosas que, que uno, uno guarda Normalmente en su casa Que, que tienen valor sí. eh, Llevé... Llevé unos dólares que tenía de que venía ahorrando de hace de hace muchísimos años aparte de, de tener esta empresa que hace pocos años que la tengo yo fui guía de casa mm. o sea nosotros estamos acostumbrados a, a manejar dólares a tener dólares claro. las propinas los que la gente que tiene tiene suerte de trabajar con extranjeros como sabemos trabajar nosotros estamos acostumbrados a la propina con, en, en dólares mm. eh, Acá en Tele, en Victorica, en la zona de casa, es muy normal que haya gente que tenga dólares. A mucha gente le llama la atención, pero es muy normal que, que uno tenga un ahorro en dólares. Sí, el argentino ¿Cómo? en realidad ahorra en dólares, así que no, no, no es de extrañarse eh, tampoco eh, que tenga relación así con el turismo extranjero también. Claro, exactamente, mm. exactamente. Mm. Y ya te digo, eh, el turismo lo sabe, lo sabe todo el mundo, el turismo mm. que viene a la, a la Pampa... Eh, viene que viene de todo de todas partes del país hemos tenido hemos tenido la suerte de, de tener euros de tener dólares mm. obviamente por ahí si no no tenés un trabajo y no te podés no los podés aguantar como decimos nosotros claro. los mandé y los vendés pero mm. bueno por ahí los que tenemos un trabajo es un es un ahorro es un muy buen ahorro que uno puede llegar a tener Mauricio bueno, eh, contanos sí. bien lo del allanamiento eh, eh, vos no estabas en tu casa cuando ingresó la policía con la orden de allanamiento no no no Yo, eh, por, una de, por una cuestión de salud, una, por una enfermedad que había tenido, sí. yo estuve durante tres días en mi casa, que sí. fue en, en Telén, donde me hicieron el primer allanamiento. Sí. Y el mismo día eh, realizaron el allanamiento allá en el, en, el, en el campo, en Doña Paula, que era donde yo estaba viviendo, y al otro día en Santa Teresita, que es en el campo donde... donde eh, te cuento, eh, se hizo el allanamiento en casa al, al mediodía, me allanaron la empresa sin, sin ningún tipo de orden de allanamiento tampoco, eh, en mi casa sí, sí trajeron la orden, buscaron a una chica de testigo que vive enfrente de mi casa, sí. eh, bueno, parte de, la, de las irregularidades que, que uno denuncia es que la chica que vino de testigo, la, yo vivo en una casa de barrio, mm de un laburador la pusieron en un, en un rincón y bueno ella en ningún momento vio nada de lo que pasó dentro de mi casa pero gracias a dios también te puedo decir que en mi casa no no faltante yo no no noté nada claro y bueno después del allanamiento en mi casa se, se fueron al campo que ahí fue donde donde bueno después cuando pude pude hacer el el permiso para ir hasta el, hasta el campo eh, fue donde me di cuenta que me, me había faltado, me habían faltado los dólares, no los pesos, los dólares, uh -huh. porque yo en otro lugar tenía veintiún mil pesos que eso sí estaban. Uh -huh. eh, eh, Mauricio, ¿y vos cuándo hiciste la denuncia? mira eh, la verdad que fue, fue muy muy muy muy feo, engorroso. Eh, yo tengo tengo a Julio Payela que, que es mi abogado. Y bueno, eh, Julio por el tema de la cuarentena no, no podía trabajar, no estaba habilitado para trabajar, la sí. fiscalía estaba cerrada, mm. así que recién el martes pasado, recién el martes pasado pudimos tener acceso al, va, pudo tener acceso Julio al, al, a la causa, al expediente se dice, ¿sí? Mm. Así que nada, ahí, ahí pudimos ver que el, que el, que el dinero no no figuraba yo sinceramente eh, pensaba y quería quería creer que había sido secuestrado eh, relacionado cacería con dólares claro era era para mí hasta lógico que tú hubiese, hubiese sido secuestrado por la policía ah, pero en el acta de, en el acta de del allanamiento no figuran lo, los nueve mil dólares en el acta de, de allanamiento no figuraba casi que nada te diría Mirá. Casi que nada. En mi casa se llevaron un montón de, de, de pertenencias personales eh, y lo único que a mí me figuraba en el acta que me habían dado eran cuatro cabezas de ciervo que se habían llevado en mi casa. Mm. Eh, Obviamente que lo del campo, como yo no fui al allanamiento, yo no supe hasta el martes qué era lo que se habían llevado no. Claro. Eh, Mauricio, y hace unos días ocurrió una situación aún peor porque sin testigos hicieron un allanamiento y encima este, hay una denuncia eh, de apremios ilegales. Y, y ahora bueno, han, han separado al jefe de la comisaría de Telenos Carburi. Eh, ¿Vos tenés idea si eh, los policías que te allanaron en tu vivienda son los mismos que participaron del allanamiento en el campo, donde se denunciaron sí, sí, apremios? Sí. Ah, sí. Sí, sí, son, son exactamente los mismos. Eh, Yo no sé si vos sabés que lo que es Telén. Telén es un pueblo de 1.800 habitantes, o sea que nosotros nos conocemos todos. Claro. Vivimos eh, muy eh, dependientes de Victorica, que es otro pueblo un poco más grande que, que el nuestro. Eh, como todo pueblo nos conocemos todos. Todos nos conocemos. El, el policía que ha venido de afuera... Eh, como, como ha pasado, como hay casos acá en, en el mismo pueblo, eh, se han puesto de novio con chicas de acá, viven acá, o sea, nos conocemos todos, uno sabe sí. eh, quiénes son, qué hacen, eh, nos conocemos todos, y sí, eh, hubo un, un rayo de, de allanamientos que, que hicieron, eran exactamente los mismos. La uh -huh. policía de Telén, la policía de Victorita, y el encargado de el eh, carro quemado, uh -huh. carro quemado. Eh, trabajaban los tres grupos en conjunto, así que, y dirigidos por el comisario Rabichini, me parece que era... Mm. Sí, sí, es toda la misma, toda la misma. Bueno. Eh, bien, Mauricio, ¿no? queríamos tener este, el testimonio tuyo acá en la radio para que cuentes este, la situación también que, bueno, había eh, sufrido en abril, pero bueno, recién por este tema de la pandemia, como contabas, eh, pudiste hacer la denuncia la, la semana pasada. Este, no sé si querés completar con algo que quieras decirnos, si no, te agradecemos. No, mirá, eh, contarte que, que realmente fue, fue y es todavía aún un tema bastante complicado, malo para, para uno, porque eh, yo sí, está bien lo de, la, lo de la situación de la cuarentena, pero el tema de no, de no poder defenderte, de no poder saber de que pasaron un montón de injusticias, que eh, cosas que se hicieron mal, que vos sabías que se hicieron mal, Y no poder defenderte, por ahí, es medio, es medio complicado, yo pasé, la verdad que tengo una familia espectacular que me, que me bancó en un montón de, de cosas, pero los malos momentos, por ahí, noches sin dormir, porque te das manija, porque, nada, que te pasen estas cosas es horrible, yo, yo soy un laburador como, como todo el mundo y 9.200 dólares a mí me, me duelen un montón y más en esta situación de crisis, en esta crisis yo... Eh, así que nada viste eh, contarte eso nada más que, que la situación es, es horrible así que nada tratar de tratar de ir solucionando por lo menos algunas cosas ya ¿sí? claro. eh, bien Mauricio eh, gracias de vuelta eh, que tenga un buen día y ojalá bueno se haga justicia como se dice este, habitualmente sí sí sí, sí sí sí sí sí sí ojalá ojalá uh -huh. la verdad que eh, la fiscal Alejandra Moyano que es la la, la fiscal que, que tiene el caso eh, uh -huh por lo menos con nosotros se ha portado excelente, excelente, la atención es muy buena, es más, ya nos ha hecho devolución de, de un montón de cosas que, que habían allanado, así que nada, esperar que, ya te digo, mi preocupación es que, es que ojalá aparezca, aparezca el dinero y, y nada. Que sea justicia, como dijiste vos. Eh, bien, Mauricio, buen día entonces, que tengas. Dale, muchísimas gracias por llamar. ¿eh? Bien, eh, la palabra de Mauricio Nicolás, eh, un trabajador ahí de Telén, eh, que en un allanamiento, el mismo personal que ahora también eh, está acusado de apremios ilegales, eh, es el que allanó un campo donde él laburaba y le faltaron 9.200 dólares. 8.35.